Frecuencia abierta. Karina Olivera. Karina desde, desde el móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina. Se vino el agua, ahora sí, ¿eh? ¿Mm? Llueve y llueve y llueve y llueve lindo en Punta del Este. Antes de la lluvia hacíamos varios recorridos, lindísimos recorridos, las imágenes realmente hermosísimas para compartir con ustedes y la audiencia a través de nuestro Facebook, lo que es allí la parroquia de la Cantelaria, también las mesitas, hermosa con esa tormenta que se veía, realmente. Te escucho, te escucho como con un eco. Con un eco, a ver. Ahí, ahí, ¿Vas a hacer una, una entrevista celular a celular? Ahora perdí yo el retorno. ¿Me no, escuchan eh, ustedes? Sí, bárbaro, bárbaro, uh -huh. sí. ¿Sigue escuchándose el eco? No, ahora no. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo eh, en la jornada de ayer vine hasta la feria artesanal porque queríamos bueno, hablar justamente aquí con, con el encargado de ver cómo estaba el funcionamiento, porque ahora ya está funcionando jueves, viernes, sábado, viernes, sábado y domingo. Queríamos ver el horario, cuántos puestos están trabajando y demás. Pero bueno, finalmente eh, ha cambiado de encargado. Ayer hablábamos con el alcalde Andrés Cafiz y nos, nos decía la encargada ahora es Dery Pires, con quien vamos a hablar en este momento. Pero Deris, fuera de micrófono, nos decía encargada, ¿no? No tengo ese título todavía, así que bueno. No, no, somos de... eh, a ver, a ver vamos, vamos a preguntar, agradecerle primero a, a Deris, que no es su día de trabajo, pero vino para charlar con nosotros, Deris Pires, aquí en la Feria de artesanos de Punta del Este. Gracias primero por venir, con este día inhóspito realmente. Buen día, no, no hay problema, estamos para eso. Eh, nosotros somos un equipo de cuatro funcionarios, dos administrativos, una electricista y una personal de servicio. Eh, en este momento estamos todos a cargo, <ríe> todos somos responsables y cumplimos con esa tarea con gusto y con orgullo porque para eso estamos. Eh, el encargado, el señor Mauro Gallo, se jubiló, este... Y, bueno, ahora nosotros cumplimos la tarea a pedido de nuestro alcalde y la designación de nuevo cargo está a cargo del señor Intendente, ¿correcto? No sé si ahora o con el nuevo gobierno, eso lo decidirán ellos. Bien. Deris ¿cuántos años aquí en la feria? Acá en la feria hace pocos años, pero de trabajo tengo 36 años. Bien. Eh, decía yo, ahora está, eh, se abrió la feria ya hace varios días, de jueves a domingos. ¿Qué se puede, ¿Cuál ha sido el balance de estos días de, que se ha venido trabajando? Bueno, los artesanos están contentos porque por lo menos tienen la chance de ofrecer su mercadería y, y exponerla, ¿verdad? A veces hay gente que viene mira, no compra, pero luego los llama porque toma su teléfono. Piden permiso, vienen, les avisan, ellos vienen, abren el puesto, hacen su venta y se retiran. Están habilitados los viernes, sábados y domingo, en horario de 12 a 18 horas, conocen hasta 19 por el cierre, ¿verdad? Esa es la atención que tienen al tiempo. ¿Cuántos artesanos están viniendo? No vienen todos, por el mantenimiento de la distancia, por las medidas de seguridad. Eh, por ejemplo, vienen uno por cada cinco puestos y atienden el puesto de sus compañeros. Uh -huh. Así todos pueden expandir su marca de día. Bien, Jorge, Ricardo, Beris les escucha. Buen día, ¿Buen día. ¿me escucha? Sí, lo escucho ah, perfecto. Bien, bienvenida, gracias por atendernos. No, por favor, para eso estamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la, la dinámica hasta ahora en, en los, supongo, algunos fines de semana que están abriendo... Eh, ¿hay, ¿hay algo de movimiento? ¿se vende algo? ¿se hace algún pesito? Sí, como le decía a su colega, eh, algo venden, mmm, exponen, la gente viene, miran y sabía que estaba abierta la feria, toman sus números de teléfono, luego se contactan con ellos, vienen, ellos nos piden permiso, abren, hacen su venta y se retiran fuera de los días habilitados. Uh -huh. Pero sí le está dando para, digamos así, hacer algo peores no hacer nada, pobres sí. están este en una situación realmente precaria. Sí, sí. Jerry, buen día, Ricardo Almada, ¿cómo anda? Buen día Ricardo, ¿cómo estás? Eh, sí, eh, a propósito de los artesanos, ellos habían tomado una medida solidaria muy linda que era para destacar, ¿no? Porque usted recién decía que sí. algunos van y otros no van. Hay algunos sí. que están atendiendo el puesto de otros de manera de sí, cubrirlos de alguna manera, ¿verdad? De eh, cubrirlos y aparte porque hay mucha gente mayor también. Entonces claro. Los mayores no están habilitados a, a la feria, ¿verdad? Entonces claro. los compañeros solidariamente lo ayudan, le abren el puesto, exponen su mercadería. La negocian y después se le rinden cuenta, ¿verdad? Entre ellos se, se entiende muy bien. Claro. ¿El público mayoritariamente de por acá o ha venido gente de afuera algún fin de semana, ahora que nos aflojaron las hinchas, digamos, un poquito? Mm, sí, ma mayoritariamente de Uruguay mismo, pero sí ha venido algo, pero no, no, no en masa como antes, claro, pero algo de claro. público se ve por acá. Sí. Sí, sí. Gracias por la conversación muy amable. No, por favor, a la sorda, para eso estamos. Bien, cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau a ustedes. Chau, chau. Pablo Broder Una serie de episodios, de Jorge, le obligaron al mismísimo presidente Mauro Mendiburu En la última propuesta, eh, entre las partes, la diferencia se redujo a solo 7 centavos Lucas Fachelo Tenemos una calle ancha, que le pueden llamar avenidas, pero bueno, el establecer sentido único de esa. Elvira Rovira de Panzardi. Podemos hablar a la vez una videollamada que sí. también nos hacemos. Y, claro, y tomamos no, no más. Y no probó el Zoom todavía. ¿El Zoom? Sí. El Zoom es cuál ¿A qué? que se pone en el termo. No. Economía, tránsito y humor. Referentes principales en la mañana de frecuencia abierta. Por Aspen 1035. Comunícate. Llámanos teléfonos 42446792 o 42446793. comunícate tu opinión cuenta